Esos días malos en que no te encuentro, parecen alegres y son sufrimiento. Esos días grises que paso sin ti, me parecen tristes, solo hago sufrir. Te escribí mil cartas, mil cartas he roto, todas las palabras me saben a poco días negros cuando no te veo cuando no te escucho cuando no te siento se me ha cansado el alma de llorar ya ni siquiera quiero yo pensar una semana se ha convertido en más un solo día me basta para amar estoy pensando en volver de nuevo a ti tal vez quieras tu realidad Soy te canto esta canción y te escribo esta carta Escucho mi canción directa al corazón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 Estoy pensando en volver de nuevo a ti, tal vez quieras tú regresar a mí. Por eso yo te canto esta canción y te escribo esta carta. Se me ha cansado el alma de llorar, ya ni siquiera quiero yo. inside.